El Estado oriental nació como un Estado tapón dentro del designio británico de debilitar a Brasil y debilitar a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese Estado tapón, Servil, tuvo como primer tarea interna, y así fue orientada, el arreglo de los campos. Devolver a los viejos latifundistas sus tierras, negar el derecho artiguista y generar así una alianza con la oligarquía nacional que era grata a sus amos, el imperio de Brasil y el imperio británico. Por lo tanto, Salsipuedes, por ejemplo, fue parte de una gran contrarrevolución agraria, fue un hecho no más dentro de un marco de un genocidio sistemático contra los pueblos originarios, que habían vivido el proyecto artiguista, que eran los defensores del proyecto artiguista, la contrarrevolución agraria. Pero ya en 1836 seis años después de la independencia, quedó claro que entre los gobernantes había dos líneas diferentes. Por un lado estaban los estancieros grandes y algunos aladeristas, que no estaban totalmente de acuerdo con abrirse totalmente al comercio europeo. Querían proteccionismo para sus precios de cueros, eh, fundamentalmente de cebo, de todos los productos del campo. Y ellos formaron el Partido Blanco. Por otro lado estaban los que lucraban con, totalmente con el comercio abierto, intermediarios, eh, gente que mantenía la trata negrera capitalista, que formaron el Partido Colorado. Y ambos conceptos, ambos proyectos, más allá de los caudillos, más allá de las anécdotas, en la Guerra Grande, desde el 36 al 51, se enfrentaron, lógicamente, los blancos, apoyados por Rosas, el gran proteccionista de Buenos Aires, y los colorados apoyados por Europa, es decir, por eh, los que les interesaban los productos a bajo precio eh, que se podían exportar desde Uruguay. Esa guerra termina, triunfan los colorados y los colorados van imponiendo una línea de, de trabajo y una concepción masónica absolutamente liberal de un liberalismo salvaje que tiene algunas connotaciones, por ejemplo, los europeos les hablan... De que, de que es mejor que, que, que integren a los blancos al gobierno, porque es buen negocio el Uruguay y si están juntos la política de fusión va a haber menos guerras civiles, pero que finalmente los colorados deciden gobernar solos con el golpe de estado de Venancio Flores y se suman a lo más infame que existió en la historia exterior del Uruguay, la invasión al Paraguay de la guerra de la triple alianza. Para... Para recibir apoyo para la dictadura de Venancio Flores, el tirano se comprometió, una vez tomar el poder, después de muerto Leandro Gómez, eh, incorporarse al ejército imperial brasilero y al ejército de, de los unitarios argentinos que iban a degollar el Paraguay porque no solo querían destruir su, su industria, que era lo que quería Inglaterra, sino que fundamentalmente querían borrar la memoria laboral y cultural del pueblo paraguayo. Después de los sucesos de... De, de, de la Triple Alianza, que, que entre otras cosas nos trajeron la fiebre amarilla, pero lo fundamental es que en, en la conciencia oriental quedó una mala conciencia de lo que había pasado. Recuerden que, que, que posiblemente los blancos o los paisanos eh, apuñalaron a Flores, Flores no pudo terminar la guerra del Paraguay, murió acá, al grito de ¡Viva la soberanía del pueblo paraguayo! Abajo el tirano Flores. Es decir, más allá de eso, en el pueblo oriental quedó una terrible conciencia de lo que fue esa monstruosidad de la guerra de la Triple Alianza. El Estado Tapón, que nació así, débil en su origen, eh, tuvo una política, después del triunfo de los colorados en la Guerra Grande, de total servilismo a los imperios y de apertura total de su economía a los emprendedores europeos. Incluso Garibaldi llegó a soñar en algún momento con hacernos colonia de la flamante Italia reconstruida. Pero no todos... Eh, eh, estaban de acuerdo en esa entrega total porque la riqueza que generaba el Estado Oriental a través de, de la inmensa vaquería que seguía haciendo eh, generaba otras posibilidades de maniobra y de proyección. Las cámaras de los diputados, las cámaras que llamaban bizantinas porque no hacían nada, no podían resolver la modernidad. Entonces el Partido Colorado, sus mayores cerebros, se dieron cuenta que era necesario sustituir el Poder Civil Colorado por el poder militar colorado y así asume un joven militar, muy joven, La Torre, dictador, pero que va a expresar los mismos intereses de los colorados en general, solo que va a hacerlo con la eficiencia que el gobierno civil no podía hacer. Quizá una de las cosas más importantes que hizo La Torre fue poner como ministro de Educación a José Pedro Varela, un hombre que venía muy imbuido de las ideas norteamericanas ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos en esos momentos? Se estaban creando escuelas públicas, gratuitas, para los inmigrantes irlandeses y para los inmigrantes que venían de otras partes de Europa, incluso italianos. Y al mismo tiempo que se estaba haciendo esa obra, se estaba aniquilando a los pueblos originarios del oeste norteamericano. En la cabeza de ellos, como de Belgra de perdón, en la cabeza de ellos, como en la cabeza de Sarmiento, ¿eh? que era un fanático defensor de las ideas norteamericanas, cultura europea y aniquilamiento de las culturas originarias eran un mismo proceso. Con esas ideas llegaba Varela, con ideas absolutamente norteamericanas. Por lo tanto, él no quiere saber nada con el mundo gaucho, con la cultura gauchesca, con la cultura rural, y quiere imponer una cultura europea y una práctica institucional netamente norteamericana. Varela da un impulso a la educación pública extraordinario que lo complementan, aunque la historia oficial no lo dice, los sindicatos en el siglo, a comienzo del siglo XX, con su esfuerzo alfabetizador que es aún de más impacto en Montevideo que el de Varela. Pero lo importante es que mientras el Estado Oriental va modernizándose y el tirano logra lo que no había logrado el poder burgués para después volver a fin de siglo otra vez al poder civil En ese momento eh, está pasando una cosa muy importante en el mundo. Todavía en el siglo XIX, el capitalismo, para desarrollarse en sus metrópolis, necesitaba la trata negrera en las minas y en las plantaciones de la periferia mundial. En el siglo XX, por una razón de modernidad, prácticamente desaparece la trata negrera y es sustituida por un desarrollo capitalista dependiente en las minas y en las plantaciones de la materia prima que las metrópolis necesitan ese proceso que se le llama también fase imperialista del capitalismo no porque no hubiera habido imperios antes sino porque ahora es no es la trata lo que se expande sino el propio capitalismo el que se expande eh, genera cambios solo formales los obreros de las nuevas empresas ahora instaladas como factorías en lugares muy lejanos siguen viviendo como esclavos, pero por otro lado se genera una serie de cambios a los cuales un país tan sensiblemente vinculado a Europa como el Estado Oriental no podía dejar de desconocer, es decir, empieza un nuevo reordenamiento mundial y en ese marco el Estado Tapón, que había sido totalmente obsecuente con los imperios Ahora, en la fase imperialista, va a tener que repensar algunas actitudes para adecuarse a los nuevos tiempos. Recursos no le faltaban.